Libro del profeta Ezequiel, capítulo 4 Predicción del sitio de j e r u s a l é n Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de j e r u s a l é n Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, Y pondrás o b r e él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, trescientos noventa días. Y así llevarás tu maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, Y llevarás la maldad de la casa de Judá cuarenta días, día por año, día por año te lo he dado. Al asedio de j e r u s a l é n afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Y he aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, milio y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acueste sobre s tu lado. Trecientos s noventa días comerás de él. La comida que comerás será de peso de veinte c i c l o s al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida. la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de helios al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová: Así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones, adonde los arrojaré yo. Y dije: Ah, señor Jehová, He aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, He aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de e x c r e m e n t o humano para cocer tu pan. Me dijo luego, Hijo de hombre, he aquí Quebrantaré el sustento del pan en j e r u s a l é n y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad.